Saludos, son las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 23 de abril, día de San Jordi y día del libro. Así que felicidades a todos los Jordis, Jorges y por supuesto a todos los lectores a los que vamos a dedicar nuestro rincón cultural de hoy centrado en la ...en ese mundo quijotesco que inventó Miguel de Cervantes... ...la poesía cervantina y el verso del poeta valenciano... ...Premio Cervantes Francisco Brines... ...eso será sobre las nueve y media de la mañana con Antonio Bazán... ...y antes intentaremos recoger la valoración del sector de la hostelería... ...por la desescalada, sí... ...porque a partir del lunes y no antes, no este fin de semana... ...los bares, restaurantes, cafeterías y también los comercios... ...podrán abrir sus puertas hasta las 10 de la noche... ...el presidente del gobierno Chimo Puch, ...lo anunció ayer junto a otras medidas... ...como el incremento de los aforos... ...en las actividades culturales hasta el 75%... ...y hasta el 50% en ceremonias y celebraciones... ...pero se mantienen el resto de las restricciones... ...el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, así como los límites de aforo en el interior de la hostelería en un tercio y máximo de seis personas por mesa. Medidas que entrarán en vigor desde el lunes y hasta el 9 de mayo, día en que decae el estado de alarma en el país. El presidente del Consejo, Chimo Puig, aseguró que se pueden relajar esas restricciones con prudencia en la Comunidad Valenciana porque... La incidencia de contagios sigue siendo la más baja del país, de 40 casos por cada 100.000 habitantes, como media, en Elche es aún más baja, de 30 casos, según la actualización del pasado martes. Así que hay que esperar a la actualización de este viernes para saber si hemos subido en algo esa tasa de incidencia. Y hoy en el programa además hablaremos del Misteri con el cineasta y el director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández del Misteri, Pablo Maz, con motivo de ese documental que prepara de nuestra fiesta con el director Gutiérrez Aragón. Estos son los contenidos de La Glorieta. Les invitamos a que se queden y disfruten también de nuestra música, de la canción que compuso Bob Dylan en la década de los 60. Y que desechó finalmente para su disco en aquel entonces, a pesar de ser quizá una de las despedidas más bellas para cuando el amor termina. Pero gracias a que fue versionada se convirtió en un éxito y la versión más popular es esta, la de la cantautora norteamericana Joan Baez. File past the guards in the space where the deuce and the ace once ran wild farewell Angelina the sky is falling I'll see you in a while see the cross-eyed pirates sit perched in the sun shooting tin cans With a sort of shotgun And the neighbors they clap And they cheer with each blast But farewell Angelina The sky's changing color And I must leave fast Tangles while the makeup man's hands shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. But farewell, Angelina. The sky is embarrassed, and I must be gone. The machine guns are roaring, and the puppets heave wrong. And fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it. But farewell, Angelina, the sky's erupting. I must go where it's quiet. 101.4 Teleel's Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. 9 y 10 minutos de la mañana, y antes de comenzar la primera entrevista, vamos a disfrutar de otra voz femenina, la de la cantante española gallega Luz Casal, con este magnífico bolero. Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Bulaboka, ik kies me enseño a pecar. Piensa en dan Cuando Cuando yo. Cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirre Para nada, para nada me sirve sin 101.4 Teleelch Radio Marca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 9 y 16 minutos de la mañana y lo hemos dicho al principio de este programa. Ayer el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, anunció las nuevas medidas que se adoptarán a partir del próximo lunes para relajar esas restricciones y escuchó, por tanto, a la hostelería, al sector de la hostelería y del comercio porque les dio lo que reclamaban, poder abrir hasta las 10 de la noche y no hasta las 8 de la tarde, como en un principio eh, se dijo. Esta ampliación de horario sirve también, como decimos, para el comercio. Pero, ¿qué piensan los hosteleros nada más conocer esta medida? Pues lo vamos a saber inmediatamente porque contamos con el presidente de la Asociación de Hostelería de Ilche, Marco Antonio Pomares, para hacer una valoración de este anuncio. Muy buenos días, Marco Antonio. Buenos días, Romero. Hasta las 10 de la noche era lo que ustedes pedían. Sí, hasta las diez de la noche. Eh, vamos a tener, por eh, el sector del ocio, la posibilidad de abrir por la tarde. Las cafeterías de poder trabajar un poquito más a la tarde, que es final lo que se pedía. Y entendemos que, aunque a nuestro parecer es insuficiente a las diez, pero como está el toque de quejas ahora, no se puede sobrepasar. Pero sí que es verdad que el, el, el sector de, de la restauración, los restaurantes, ...van a tener muy difícil trabajar ese segundo turno... ...que tanto anhelamos... ...porque a las diez de la noche... ...ya tienes que estar en casa... ...y supuestamente a las nueve y media... ...más o menos es cuando te tienes que levantar. ...nuestras costumbres es cenar un poco más tarde... ...entonces o cambiamos nuestras costumbres... ...o va a ser muy difícil trabajar... ...esa segunda hora que tanto anhelamos... Habrá que concienciar a la población de que eh, hay que cenar antes, antes de <risa> las 8, las quizá, ¿no? para poder recoger todo, porque, claro, los trabajadores tendrán que irse antes de las 10 de la noche para poder cumplir con el toque de queda. Bueno, Ronald, lo que se ha hecho anteriormente, entiendo que en este caso también se va a hacer igual, es que eh, si, si estás trabajando, o si sea, trabajas en la hostelería con un, con un permiso, Puedes llegar un poquito más tarde ese toque de queda, siempre y cuando esté justificado. Es decir, puedes llegar a diez 10, 10 y, 10, 10 y media, once, lo que no puedes llegar a las 2 de la mañana, claro. Eh, eh, está justificado con que te puedes quedar un poquito más limpiando u ordenando o recogiendo todo, todo el restaurante. Ya. Eh. Por eso, por eso. Claro, los trabajadores tendrán ese salvoconducto y qué lástima que los clientes no podamos tenerlo tampoco. <risa> eh, eh, Marco Antonio, pero de todas formas eh, no se pueden quejar porque eh, el horario para ampliar era de las 8 de la tarde. Era lo, lo que en un principio se dijo por parte o es un globo sonda que lanzaron desde el gobierno autonómico. Si hubiera sido a las 8 de la tarde eso sí que hubiera sido inviable, no hubieran ustedes abierto. Sí, sí, sí, sí, sí, Rolmeri. Vamos a ver. Eh, eh, eh, por una parte, estamos contentos porque es el máximo, el máximo, o la máxima hora que nos podían permitir. El eh, asunto que le queda a las 10 y es inviable que, que, que sea, que sea, que se haga más tarde. Es, es así. O sea, eh, por, por una parte, estamos muy contentos. Por otra parte, sí que es verdad que siempre, siempre se quiere más, pero es que no se, no se puede más. No se puede más. Eh, en cuanto al tema del horario, no se puede más. Es el que hay y tenemos que, que cogernos a él con. Con, hasta, hasta con gratitud, por decirlo de alguna forma, porque sí que es verdad que, como tú bien dices, las noticias que habían salido anteriormente, que era, un, que era solamente la ampliación de un par de horas, y con, este, con estas cuatro horas de ampliación que nos dan ahora, pues tenemos más margen para trabajar. Sobre todo, como bien te digo, el tema de, de las cafeterías y el tema de, del ocio, que que, sobre todo los pubs, pueden abrir y hacer ese tardeo tan famoso que tenemos en Elche. Hasta ahora, ¿cómo estaban los pubs en Elche? Eh, ¿No les daba a ustedes las cuentas para abrir? ¿Tenían a todos los trabajadores en ERTE? ¿Con esta ampliación ustedes van a rescatar a los trabajadores del ERTE? ¿La hostelería rescatará a todos los trabajadores del ERTE? No, Ya le digo que no. Eh, ahora mismo abrir hasta las 10 solamente, y con la situación que hay ahora es abrir sobre pérdidas. Pero, pero en muchos casos ya se hace por, casi por salud mental, porque necesitamos trabajar, necesitamos eh, estar activos, necesitamos estar con la gente y así. Eh, eh, yo no, en, en mi caso, yo no voy a sacar a todo el mundo del ERTE porque, porque es que me, me es inviable, no voy a tener, no voy a tener tanta clientela en tan pocas horas para poder sacar a todo el mundo. Y ahora en la situación actual, antes de esta, de, de esta toma de decisión por parte de Consellería, era que todos los pasos estaban encerrados. Eh, eh, lo que no les han dado ustedes, ustedes pedían más ampliación de horario, lo tienen, hasta las diez, el máximo, pero no les han dado más eh, ampliación de aforo, sigue siendo el mismo sigue siendo un tercio en el interior, el cien por cien en las terrazas, pero las mesas ocupadas por seis personas, máximo Así, así es Así es, eh, ese es, ese es la, el, el, el, el lunar de, de, de, de, de, de decisiones que pedíamos un, como mínimo un 50%, ya que los números lo avalan. Eh, somos, somos la región eh, que mejor está, no, ya no solo en España, en Europa, en Europa y, y somos también la que, la que más restricciones tenía tenía y creo que tiene hasta el momento. Entonces, pedíamos ese 50%, que creo que con el esfuerzo que hemos hecho todos nos merecemos. Nos merecemos un 50% poder trabajar, poder facturar más, pero para, para pagar todos los gastos que, que llevamos acarreados durante un año y medio. ¿Le han explicado desde el Gobierno valenciano el por qué no ha habido una ampliación de aforo en el interior de la hostelería? Eh, no, eh, tuvimos, una, tuvimos una reunión con la coordinadora eh, y lo único que dijeron, bueno, ya no, es más de lo que nos esperábamos, era, era que, que ahora mismo teníamos que preservar eh, o teníamos que mantener el nivel de, de, de contagios, que era muy bajo, hasta el verano. Hasta, era la meta que ellos se, se, se, se proponían, que es llegar al verano con buenos números, con buenos índices, para el verano poder explotarlo bien. Pero claro, Romero, el verano el verano eh, es beneficioso para unos cuantos, para otros no. Elche, Elche es una ciudad que en verano pierde muchos habitantes. Mm. Eh, quizá para la costa sea muy beneficioso, pero para Elche en particular, y como Elche en muchas ciudades del interior, el verano no es tan, no es tan beneficioso. Entonces, ¿qué valoración realizan de esta desescalada anunciada ayer y que se pondrá en marcha del eh, próximo lunes hasta el 9 de mayo? Pues Romerio, a nivel personal, yo siempre te hablo de nivel personal, no, no eh, eh, he hablado con varios compañeros, pero nunca los voy a meter en su opinión en este en el mismo saco, es una sensación agridulce. me eh, damos eh, eh, una, una grata sorpresa con el tema de las 10 de, la, de, de la tarde, de las 10 de la noche pero nos, fal, nos faltó el aforo. Entendemos que no sé qué se si están haciendo las cosas, pues no podemos hacer nada más. Vamos a seguir eh, nuestras protestas en Valencia, porque necesitamos ahora… Todas estas medidas tienen que venir acompañadas con una compensación económica. Ya no pedimos eh, eh, ayudas, porque a nosotros nos tienen que ayudar, nos tienen que compensar. Nos han cerrado y nos tienen que compensar y esperar que eh, que la próxima escalada pues ya eh, abran un poquito más la mano y tengamos mejores mejores condiciones que las que tenemos ahora pues el presidente Chimopuche en su discurso mmm, dijo precisamente que el plan resistir eh, no es un plan de ayuda sino un plan de compensación ustedes están de acuerdo no de hecho de hecho en, en el, eh, si usted ve las, las eh, Bueno, el documento donde viene el Plan Resiste es ayuda a Plan Resiste, no es compensación Plan Resiste. Sí. O sea que ya él mismo se está contradiciendo. Eh, ¿Pero qué compensaciones quieren ustedes pedir? Eh, eh, estamos ahora en una acampada, digamos 10 eh, días acampados en la puerta de Consellería. Eh, pedíamos 50 millones de euros del próximo paquete de, de ayuda que viene desde Europa para el ocio. El ocio y la restauración, pero sobre todo para el ocio que es el, el, el que más tiempo lleva cerrado. Tenemos discotecas que llevan 13 meses cerradas. No han podido abrir. Y, sobre todo, también otro paquete de ayudas económico importante para la hostelería. Cada ola que viene, sistemáticamente, se cierra la hostelería. Y creemos que los tracujos, injustificadamente, no hay ningún informe todavía, no me caso repetirlo, que diga que la hostelería es lo culpable de, de la culpable de la subida de los contagios. Pues precisamente, Sin embargo… Sí. Eh, precisamente embargo, el, el presidente de la, de la Generalitat sí que hacía mención a que las compensaciones vendrán por los fondos europeos, pero a través ya, pero de planes eh, como el resistir. Ya, pero no hay, no hay, no hay, no hay ningún compromiso de él, ni en lo que pedíamos, que hubiese un compromiso por parte de Consellería, en el cual dijeran que sí, que iba a haber, un, que iba a haber como mínimo 50 millones de euros para, para, para el ocio y otro paquete importante para la restauración. No tenemos compromiso. Con esta acampada lo único lo, lo, lo que hemos conseguido es una mesa eh, técnico-sanitaria para que nuestras reaperturas sean lo más eficientes posibles, eficiente posible, ¿vale? Y el pago de ocho millones que se nos prometió en noviembre y que ahora los, los, los hemos podido sacar. hemos podido sacar. Ocho sea, millones que no van, a, no, no van a solucionar mucho, pero va a, ser, va, va a ser una pequeña compensación que ya se comprometieron con nosotros en noviembre. En estos momentos, ¿cómo está el sector de la hostelería en Elche? Hemos visto cómo la peatonalización del centro está reactivando la apertura de negocios, de terrazas. ¿Están ustedes eh, colaborando en esa ordenanza que va en el borrador de la ordenanza para regular las terrazas en la corredora? Pues eh, no estamos colaborando y, es una, eh, y, y hoy eh, saldrá una ruta de prensa. No quiero dar acontecimientos, hemos tenido reuniones varias reuniones con varias asoci asociaciones, tanto de comercio, restauración y demás, en las cuales creemos, creemos conveniente que todas esas, esas tomas de decisiones en cuanto a ordenanza municipal o a la corredora tienen que ir de la mano de la hostelería y el comercio. No puede ser que, Romer, que al principio, de an, antes de hacerse la corredera, nos dijeran que, que por favor, eh, instaláramos eh, bares y restaurantes en la corredera y ahora salga haga compromiso diciendo… ...que no va a haber de ninguna forma... ...no va a haber bien de ninguna forma... ...que se instale una terraza en la corredora... ...cuando, por ejemplo, sí que, sí que, sí que quieren instalar eh, carril bicis... ...en una calle peatonal, para peatones... ...no, no, no entendemos, entonces... Eh, de, ahí, ...de ahí que nos vamos a sumar una, una protesta... No, no, ...no manifestación, una protesta eh, en prensa... ...diciendo que, que, que por favor se suavice... ...y que se pueda instala, eh, instalar... Eh, terrazas, pues con una serie de medidas, una serie, una, serie, una serie de requisitos, y que por favor se cuente con la estelería y el comercio para cualquier tipo de, tipo de cambio de normativa o normativa nueva en la calle corredora. Eh, ¿La protesta entonces eh, habrá en Elche precisamente para, para este asunto de la corredora, de la peatonalización de las calles? Sí. Sí, cuando digo protesta no digo ninguna manifestación ni nada de eso. Uh -huh. Simplemente vamos a sacar en, en los medios pues una nota de prensa en la, en la cual decimos que, que el ayuntamiento de Elche tiene que ir de la mano con hostelería y de Comercio para, para, crear, para crear esta uh -huh. esta nueva legislación, esta, esta nueva normativa. normativa. Bueno, lo cierto es que eh, será una propuesta que se hará pública y ustedes podrán alegar pero ustedes quieren estar participando en, antes en la redacción, no, no que les dejen las alegaciones, solo. Claro, Romerí, si, si, si te han pedido por activa o pasiva que se instale terrazas y que vaya eh, restauración, que menos que a la hora de hacerlo, cuenten contigo, ¿no? Yo es lo que, yo, yo es lo que veo. Además, siempre, siempre cuatro ojos ven más que dos. Es decir, eh, el, el, el hostelero sabe, sabe de las necesidades, el comerciante sabe de las necesidades Y entre todos podremos hacer una, una mejor normativa. Pues tendremos que esperar eh, a ver eh, esa normativa cuando la concejal de urbanismo en una rueda de prensa dijo que era de forma inminente cuando se va a presentar. Veremos de qué forma se articula. Antonio, Marco Antonio Pomares, eh, presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, gracias por hacernos esa valoración de esas restricciones que comenzarán a partir del lunes a relajarse en la hostelería y en el comercio. Con la ampliación de los horarios podrán usted, ustedes abrir hasta las 10 de la noche. Gracias. Muchísimas gracias, 1.4 Teleelch Radio Marca Restaurante Tapería Franja Estadio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 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 34 minutos de la mañana y abrimos nuestro Rincón de la Cultura en un día muy especial, el Día de San Jordi y el día también hay que felicitar no solo a los Jorges y a los Jordis, sino... A los lectores, Antonio Bazán, felicidades. Porque sé felicidades, Rosmaría Alonso. <ríe> sé que lees y mucho, porque todos los viernes tenemos que leer poesía. Hoy es un día muy especial. Sabes que el día el 23 de abril ya de forma universal se leen a grandes, a los grandes escritores. Sobre del, todo a los dos del grandes del mundo. Shakespeare y nuestro Miguel de Cervantes. Y además se lee una de las novelas... Pues la segunda, dicen, más leída en todo el mundo. Solo la supera, ¿sabes quién? ¿La Biblia? Sí. Vaya por Dios. Se lee a Don Quijote de la Mancha. La novela universal de Miguel de Cervantes. Eh. Pobre Miguel de Cervantes. ¿Sabes que no tuvo suerte en vida? Bueno, su vida es muy buena. Bueno, película. como todos, pero eso es normal. Como todos <risas> los genios y todos aquellos que han ido un paso por delante de la vida que le ha tocado vivir. Una vida apasionante, novelesca como la que narra de Don Quijote es la que vivió Miguel de Cervantes. Eh, decimos que no tuvo suerte, ni siquiera en su vida personal, ni tampoco en su carrera literaria, porque hay que contextualizarlo, hay que llevarlo. Hoy vamos a hablar de la poesía cervantina, a que nadie, si tú preguntas, Miguel de Cervantes escribió poesía, pocos conocen Evidente. algunos de sus, uh -huh. de sus libros, como La Galatea, que fue el primero en publicarlo en vida. Y es que, Quedó totalmente eclipsada la poesía de Miguel de Cervantes por esa novela excepcional, magnífica. Es que hay muchos calificativos para Don Quijote. La novela, y dejamos, universal. Quedó totalmente eclipsada. Y hay que contextualizar que esto a Miguel de Cervantes tuvo que eh, marcarlo en vida. Porque en la edad de oro de las letras españolas, los eh, escritores como él, que querían destacar, pues destacaban. ...sus coetáneos destacaban en poesía principalmente... ...si tú eras un buen escritor tenías que ser un buen poeta... ...Miguel de Cervantes no lo fue... ...ahora se reivindica su poesía... ...pero no todos están de acuerdo con que la poesía de Miguel de Cervantes... ...es la mejor, de hecho no es la mejor... Eh, ...claro, no triunfó en la poesía en la época dorada... ...de las letras españolas, ni tampoco en el teatro... ...no fue ni Lope de Vega ni Garcilaso de la Vega, ni Luis de Góngora, ni tampoco tuvo la maestría eh, de eh, Quevedo en la poesía. Así que él mismo, eso mismo, su poesía lo recoge en, en el libro del Quijote, porque él habla mucho de, de Cervantes en su libro, en su novela, la novela considerada pues, la primera que se escribió en, lo, en la novela que conocemos ahora, la novela moderna, porque había que situarse en su época, 1605, que es cuando se publicó, era un género literario pues muy joven, apenas eh, se escribía novela, y la que se escribía era pastoril, era otra cosa, no es la novela moderna que nos escribió y nos regaló. Ese fue su éxito y su Cervantes. fracaso en vida, el ser a implantar algo novedoso y pegar un cambio. No entendido en la época, valorado después. Y de hecho, si leemos El Quijote, eh, hay eh, pues una cita ah, en, cuando están purgando la biblioteca de, del Quijote, el cura y el barbero, que dice algo de Cervantes. Él mismo se define como que fue un desdichado, eh, sobre todo porque no, no, no consiguió hacer una buena, un buen poema. Eso mismo él, él lo dice en el que, que dice, sí, es muy amigo, él llega a decir el cura, es amigo mío, este tal Cervantes, Miguel de Cervantes, cuando estaban viendo uno sí, de sí. sus libros, que creo que es La Galatea, que es versado en desdichas más que en versos. Así lo definió el cura en, en, el, en el Quijote. Y en El Quijote vemos cómo eh, Cervantes amaba la poesía, porque la define, la poesía la define, llega a definirla en un capítulo del Quijote de una forma maravillosa, ¿verdad? Lo tengo por aquí, te lo ¿Ah, cuento. ¿sí? Sí, sí. Pues cuéntanos, y así Mira. leemos también al Quijote aquí en esta claro. de la cultura. Claro, dice, hablando de la poesía precisamente, dice, aunque la poesía es ciencia menos útil que deleitable, no es de las que suelen deshonrar a quien la posee. La poesía, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tiene cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas y todas se han de autorizar con ella. De alguna manera como diciendo que la poesía es la más hermosa de las doncellas, pero necesita del apoyo del resto de las ciencias. ¿no? Hay una, algo mutuo entre ellos, pero que la poesía al final es la que te deleita y la que te hace a la pues que te fíjate, llega el alma. Pues fíjate, pensando así, Miguel de Cervantes, pobre Tico, cómo se define Vaya. el mismo, que no es versado, <ríe> pero sí en muchas desdichas, así mm. se define. Pero hay que ponerle también, eh, hay que darle el valor a la poesía cervantina, porque es verdad que la poesía más directa, más sencilla, es la que ha quedado, y además hay versos del Quijote que son los más populares, como el epitafio que hace, Miguel de Cervantes a su personaje que dice así dice, yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte tuvo a todo el mundo en poco fue el espantojo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su aventura morir cuerdo y vivir poco morir cuerdo y vivir loco ¿Te das cuenta cómo ha llegado hasta nuestros días esa cita que Miguel de Cervantes pues, puso en el, en el Quijote? Pero hay que darle a Cervantes lo que se merece. ¿vale? No fue un gran poeta, hemos leído algunos de sus versos, pero fue el mejor novelista de todos los tiempos. Fue un genio y el Quijote es excepcional, esa novela, por sus magníficos diálogos, por el talento que tuvo Cervantes en crear y caracterizar a todos sus personajes pero sobre todo por la capacidad de este escritor, este genio, de conmover al lector. Eso es Miguel de Cervantes y esa es su novela El Quijote, la más leída de todos los tiempos. Y él mismo, ¿sabes? Cómo describe o cómo se anticipa a lo que 400 años después está ocurriendo con su propia novela. Él lo dice en El, en el Quijote. Y lo cuenta así, dice... Es tan clara la historia de Don Quijote que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género, de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen ¡Ahí va, rocinante! Acertó Miguel de Cervantes, hizo su sueño... Imposible ...saber enmendar el error... ...amar con pureza y bondad... ...querer en un sueño imposible... Pues estamos escuchando a Antonio, a Paloma San Brasilio, pues en una de esas, eh, en el musical de Don Quijote, porque se ha llevado al cine, que por cierto, uno de los directores, Gutiérrez eh, Aragón, que realizó la película Don Quijote de la Mancha, va a realizar también el documental, una película del misterio. del... De eso hablaremos a las diez y media, con el cineasta y el gitano Pablo Más. Pues el quejo que se ha llevado al cine, al teatro, al musical, a todos los géneros artísticos. Y Cervantes, evidentemente, siempre está presente en el Día del Libro, el hoy, 23, de abril. 23 de abril. Hoy, 23. Su instituto que lleva su nombre, Instituto Cervantes. Hoy, además. ...abre sus puertas en Alcalá de Henares... ...para llevar a cabo... ...no se pueden entregar el premio Cervantes... ...por la pandemia... ...pero sí que los reyes hoy... ...estarán en Alcalá de Henares... ...pues eh, realizando o culminando... ...esa semana cervantina que hemos tenido en España... ...con el acto institucional donde se van a leer... ...pues eh, versos de Antonio Machado... ...de Miguel de Lires, ...pero también... ...de un poeta valenciano que conocemos... ...porque lo hemos traído en más de una ocasión... ...aquí a nuestro Rincón de la Cultura... ...cuando le dieron el Premio Cervantes en 2020... ...y ahora, cuando no puede recogerlo... ...por su delicado estado de salud... ...y por esto de la pandemia y demás... ...pero él estará presente... ...en... ...la lectura de sus poemas... ...y hay uno de los poemas de Francisco Brines... ...bueno, eh, hay que decir que es poeta valenciano... ...nació en Oliva... ...pertenece a la generación de los 50... ...esos escritores de la posguerra... ...y su poesía va de lo carnal... ...a lo más esp espiritual... ...es esa poesía elegíaca, eh, ...es muy bonita... Eh, ...y además también conmueve... Al, al lector. Francisco Brines, ese poeta valenciano, se le, le dan algunos de sus poemas también. Eh, y el Ayuntamiento de Che por Facebook, en las bibliotecas municipales, también van a hacernos ver o acercar la poesía de Brines al lector, en el día del 23 de abril, en este día del libro, donde, hay que recordar, a los oyentes, que el ayuntamiento va a liberar por distintos puntos de la ciudad más de un millar de libros en busca de lector. Se ya los, los he visto mirar. correr por ahí esta mañana, buscando <ríe> lectores. Eh, son muchas las actividades que, con motivo del Día del Libro, se están realizando también en Elche. ¿no? Hay una muy cercana aquí, en el Palacio de Altamira, que comenzará a las once y media de la sí. mañana y la organiza la casa, casa de la Dona, que es para dar visibilidad a las mujeres que escriben. ¿no? Allí hay varias autoras que van a estar leyendo parte de sus textos. A las once y media, sí. aquí en el Palacio de Altamira. Donde hay un banco que es el Punto Violeta. Hay varios puntos violetas en, en la ciudad de Elche para poner de relieve el papel de la mujer en en la literatura, pero nosotros estamos hablando de Francisco Brines y vamos a terminar este Rincón de la Cultura con la poesía de Francisco Brines y con uno de sus versos pues más populares, el que más se conoce, el porqué de las palabras, Antonio, lo hemos escogido. Sí, hay veces que lo que te da vida, lo que te hace dar sentido a tu existencia, es en lo que escribe sobre lo que te genera las dudas, quizá porque lo tengas más presente, ¿no? Y él habla aquí de las palabras, de esa manera de despreciarlas en algún momento, de no encontrarle el sentido, no darle el valor, pero después de darte cuenta que es lo que te mantiene vivo y que te mantiene eh, totalmente en este mundo. Pues vas a leer un poema con música de fondo de un grupo musical, Aura Música, que en 2016 pues, recopiló una serie de poemas de Miguel de Cervantes, le puso música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 Así uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso. Y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo. Y solo atesoré miseria. Y fui capaz de amar la cobardía porque era fiel y era digna del nombre. Hay en mi tosca taza un divino licor que apuro y que renuevo. Desasosiega y es remordimiento. Tengo por concubina a la virtud. No tuve amor a las palabras. ¿Cómo tener amor a vagos signos cuyo desvelamiento era tan solo despertar la piedad del hombre para consigo mismo? En el aprendizaje del oficio se logran resultados. Llegué a saber que era idéntico el peso del acto que resulta de lenta reflexión y el gratuito. Debí amar las palabras. Por ellas comparé el mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante moría. Y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida. Cree el hombre que nada es superior al hombre mismo, ni la mayor miseria, ni la mayor grandeza de los mundos, pues todo lo contiene su deseo. 101.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos con la temática del Día del Libro, porque ya saben ustedes que hoy, 23 de abril, el Ayuntamiento está realizando esa actividad del Book Crossing, liberando libros, más de un millar de libros, por distintos puntos de la ciudad en busca del lector. También hoy se abre el Centro Hernandiano y muchos escritores de la ciudad presentan sus publicaciones Mañana lo hará el escritor ilicitano José Antonio Quesada, miembro de la Asociación Escritores en su Tinta. Y presentará su libro Maleís Texistes. Ah, con José Antonio Quesada, pues tenemos eh, el placer de poder hablar hoy con él. Le damos la bienvenida a este programa La Glorita en un día tan señalado como el 23 de abril. Buenos días, de nuevo, Quesada. Bon dia, Rosmari. Bon dia de nou, perquè Maleïs fixistes es una novela que porta ja eh, alguns mesos ja acabada i eh, amb bandes vendes en eslibreries. Sí, va molt bé, molt bé. Maleïs fixistes com Berius porta ja un parell de mesos eh, publicada i ve la recepció que tinguo per part del públic, de la crítica, està sí, està sense extraordinària. A een presentatie a una una a Crevillent, a més nostres veïns del del Baix Minallopo i, i un exít més, o sigui que que de moment mol content rosari. I quina història contes en el teu llibre? No és una història que tracta de eh, la la experiència els últims anys de vida de la iaia Maria. La iaia Maria és una una dona del món rural del Candels. Eh maliss físistes estanviat a els, però principalment a al camp dels xalessores és un homenatge. Al candles, al nostre, al la nostra pàr rural, i es un, un homenatge als nostres majors, als jayos, als les jayes i també ...a les persones eh, silenciades. Eh, la jayya Maria es una persona silenciada perquè pertany al bando perdedor de la guerra de la guerra civil i es una persona silenciada perquè teu 88 tanta i en ja no té així importància o així paraula així veu que tenia que tenia la família. La jayya Maria va ser existís Ha existit en de tegua familia? No, no, no ha existit, no es autobiografic, pero ve, la yaya María podía ser la yaya, o la yaya de cualsebol, de cualsebol eh, de cualsebol lectora o lector. Eh pero eso está agradant tantíssim eh maleficiixistes perquè, perquè les lectores y els lectors veuen Es veuen reconeguts en els seus personatges i veuen moltes moltes relacions amb la Llaye Maria i amb, amb familiars, a banda que obviously és una és una trama que s'ambienta a ells i de veritat tota persona d'ells eh que la Llayeisca eh, li encantará, és una és una trama, una història molt dolça. La història on en quina època la situes? Guerra civil, posguerra? En no, realitat realment... fa un reconegut sí, de 80 un... anys. Faa un chico teer record regoot, maar el present de, de la trama is de en 2008, 2011, la crisis económica que va a bueno, va a comenzar en 2008, y esa is de actualiteit de la trama tot en que, a partir de retrospectie, de flashbacks, yo porte a los lectores y a cap lectores capa ese moment de la guerra civil y de, de, de, de la posguerra, de la. Repressie, want la llega Maria arroega una carrega important de de isja epoca, que obviamente no puc desvelar, pero pero de ahí eses retrospeccions. I què has fet en esta semana del Dia del Llibre? Presentarla, no sals eh, vas a presentar-la demà al centre Hernandía, sinó que també ho has fet en el casal Jaume I. Ja komt er die de, Maleis ha sigut tanta que la de, de, de, de, de, de, Ha de, de, de, de, de, de, de, mira, va de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, foramen complet de, la de, de, va a ser un de, estar en el Casal de, en de, de, de, en daarin a estar a Crevillen, dan een exit, de eh, Mola Greit, de La de Crevillen, porque pensaat dat als een novel aanbiedt aan Els, in Els, die agradaría leerde, está haar Pero igual increbien, no? Pero ja, te dik, mol be, i de ma, con veus dit eh, presenté malis visistes, mal convidat eh, la regidoria de cultura a presentar malis visistes en la inauguració del cicles de presentación de, de, de presentacions dels pais Hernandia del centre Hernandia, o siga que mol, mol, mol content. Quina valoració fas de la reapertura de centre Hernandia que durant aquesta tancat i que wi torna? Eh, a ...obrir la seva activiteit eh, destinada al món de la cultura? Dus een valoración tremendamente positiva. Jo tornoe a agraer a la regidoria de, de Cultura, a Marc ...que hagi posat eh, tot el seu interesse, tot el seu esforç... ...en reabrir aquest espai, que ha d'estar dedicat, com no... ...al món de les lletres, a la literatura, a la poesia... ...a la narrativa, al teatre... ...i inaugura avui, 23, eh, a les 7 de la vesprada eh a Totom que, que se se a a al Espai Hernandía, cree que es eh, Carrer Sor José Falcorta número U y la verita es que la valoración es buenísima, necesitan eh, espais en els, tenim espais al teatre, dedicat a la dansa, a les exposicions, però no teniam un centre concret dedicat a la literatura, eh, eh, el Selchan y les el selchanes que tiene mi interés en, en crear, en llegir, en el mundo de la literatura, ya tení mi centro, que es el centro Hernandía. Eh, José Antonio, eh, ¿por qué Maleiz Feixistes? ¿Por qué este título? ¿Ves un título? Eh, me pregunten muchísimo en las entrevistas, en las presentaciones perisetitol porque ha alzado un poquito de polseguera, el título eh, He ha rebut algunas críticas de forma muy min minoritaria, pero una parte de la de la sociedad, el clima político es el que es y la gente que más critica a perisetitol cree que no entienden qué es el mundo de la literatura, eh pero el título es que no bulle desvelarlo porque cuando laat je alledrie de helft van de novela jatten, want je maal eens is de woestinola is alom has acabado la novela fa un van de novela, een paar ¿qué estás en nu wat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 I de estic ahí, en no me esté goed dat ik het ook heb, als ik het cree, dat het nodig is om la escribussen over onze la over onze sobre over onze traditions. En de momenten zitten in dat proces de van creëren. En wat dir de zeggen van, José Antonio Quesada, als eh, een eh, eh, escritor? Wat kunnen jullie zeggen? Wat kunnen jullie zeggen? Het is heel facile, maar voor mij is een necessiteit. Ik heb de necessiteit om te vomiten deze eh, histories, dat eh, ik in mijn hoofd, deze trame dat ik in mijn hoofd, en is een necessiteit om te gaan, om te gaan, om te gaan, om te gaan, Voor mij is de escritura, gewoon is een necessiteit. Pues moltíssimes gràcies per voor deze necessiteit, omdat, eh, evident, het engegaat als lectors I sobretot, gràcies voor het eh, contextualiseren de te historie en ambiental in het municipie van Elche, want Elche is de stegua city, de acogida, vas naastreasy, eh, vas vindreasy, wat eh, is Elche voor jou? Ja, sí, voor mij is Elche tot de stegua city, vas naastreasy. La meewa-familia per par de mamar eh, eh, de is de el tota de vida. Per išo jú parle valencià, maar een pares de Granada, immigrantse, eh, que van binnen de la 60 aan a prevelen en de mond de la de la sabata. Però per a mí el chess tot. No he viskt totaal la meewa eh, vida así per motius laborals, eh, alguns de estar alguns anys fora. Però bé, eh, jo soc de, yo sóc de carrus. Ara visk en el candel si, per išo crec que es una necessitat es eh, fibre. Maléis visistes es tambiéndat. Eh, en ells, principalment, hi ha dos espais, barri de Carrus i el camp que és un personatge que s'ha de posar en valor i per això per a mi, Els és tan, tan important. Estic pensant que en esta última setmana he parlat molt en esmilles de comunicació del la problematica de l'aigua, del trasvasament, del Tajo Segura i això escandells, eh no s'entén la ciutat d'ells no s'entén el concepte d'ells, sense eixa par rural, sense el camp d'ells, per això crec que s'ha de reivindicar i s'ha de mostrar en la, en la literatura eh, a tothom. I una última qüestió, eh t'ha presentat com a membre de la Associació d'Escritores en Su tinta, però eres eh, responsable de la coordinació de activitats. Maar eh, al Día del Libre, in guany, is deze asociatie die a organizatie heeft georganiseerd. tot en met de situatie die ze vinden, het Dia del Libre, eh, a eh, eh, eh, de staat, havies la staat, de organisatoren van de Benimens, en que convide a tot en met que mensen die en el interessant in del Libre, que se apropen van de librerijen, en de librerijen van de mensen Compañs eh, eh, en compañies de, de la asociación Fencing Natures de exemplars, maar sobre todo también convide. Naar onze associatie is está geweest en in het Centrum Comercial Laljub. En tot en met de van de deur Matthias, we deur de deur de deur de deur de deur de deur de deur de de a huit, ja no sé si és a de a porque en la del cambio de horario que van a ir de, de les noves mesures, pero ve que estarán todo el día en el centro comercial de la Jub, la asociación, algunos escritores y eh, dedicant signant, de exemplars als altres de celebrar el Sant Jordi de la mejor manera, aproximamos a las librerías del barrio a, a conseguir esos libres que que en die hier, die hier hebben, die hier hebben, die hier hebben, of die hier hebben, of die hier hebben, of die de karakter, maar ja de publieke van Maleïs dat vaak een campagne van crowdfunding, de financiering is evident dat het vaak functioneert, maar dat is publiceren en presenteren. Als je het terecht moet je ook de memorie hebben, Rosemarie, dat voor de laatste maanden van 2020 eh van a hacer un crowdfunding, va a ser un exit, las expectativas eh se van a cumplir, eh van va a estar cifras desbordadas porque no no esperaban esa buena rebuda per par del public y ahora ya ja, mm, es lectores el lec electors pueden gaudir eh de Fisistes gracias a cada mecenes que yo les les gracias A cada que va a aportar la su ayuda para que para que se existes para que esta trama ambientada en la nuestra ciudad eh, fuera una, una realidad. Pues gracias, José Antonio, que por portar al lector esta historia de Yuita, supervivencia y justicia social eh, ambientada en Elch. Gracias. Muchísimas gracias a tú y que tengas un buen día del Gibre, un buen San Jordi. 101.4 Tele -Elx, Radio Marca.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 Tele Elche, Mucho más que la televisión de Elche.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y hoy, día del libro, también se recuerda, más que se, no se celebra en la Comunidad Valenciana, sino que se recuerda esa batalla de Almansa, donde se perdió, los austrias perdieron la guerra de la sucesión en España a favor de los borbones y eso trajo la abolición de los fueros valencianos. Zeg al het ardor de mil satsensing, que altea desembarca Batista Basset, coma general, delicharci de Carles al de Austria, entra la marina, y pas hecha per paules civiles, y en moltes comarques, as maulets van distribuintarmes y donan raons. ...convencent a tots els llauraors que l'arxidu Carles... ...ha promesos prendre tributs i gravaments... I tot el país li va plantar cara al borbó Felipe Quint. Els reis i governants de tota Europa... ...es posen a l'aguait i al ple s'aboquen... ...que està en discussió. La corona dels de d'Espanya i els dos aspirants... Een guerra van a provocar, buskan aliances, estats los preparen Felip de I el son seus noms. nobles van renaixer les esperances d'arrancar el poder als nobles senyors I en poques setmanes el camí de valència a planaren maulens i aliats dominar en pobles i ciutats duna punta a l'altra el país va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyores contra el botifler i l'arciducarles A la porta de cuarta aclamaren i ell feu jurament i defenderen les lleis Del dia que resmenteu ardeu memòria El 25 d'abril de 1707 Que trista batalla Paso moure la terra del Mans a l'exercit borbol El de l'Àustria va vencer d'un colp i sense defenses ocuparen comarques anseres maldiavan aixer jornada ordena destrucción si mataalse si el malbé del mansà am rau diuen que a tots al no es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat Don sen escoltat el grup Altai que narran la eixa guerra de successió a les nostres terres i les seves conseqüències, una batalla d'Almansa, per això diuen el mal bé de Almansa que va aportar l'abolició dels forts eh valencians i per tant a partir d'aquest moment mos van eh, continuar esa lluita de reivindicar la identitat del poble valencian 25 d'abril Que parlar en la lengua de así, señores sí, y señores, de la historia usen fe del reconte, si voleu seguir, es es libre, es de escrit. 101.4 Tele Radio Marca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 de Alicante 205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 Material Escano. Recuerda este sábado a la una y media el Chelevante en marcador. La glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de la ronda de noticias, nos vamos al fin del mundo con la cantante norteamericana de country, soul y blues eh, Brenda Lee. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't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 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Diecinueve minutos pasan de las diez de la mañana y nosotros aquí en este programa La Glorieta iniciamos en estos momentos esa ronda de noticias repasando la actualidad y las previsiones informativas de esta jornada de este día del libro. Buenos días, Alba, y felicidades por lo que te toca como lector, porque <ríe> wow. no te llamas Jorge. Igualmente, Ros, que también sé que eres una férrea lectora. Eh, hay, hay que buscar eh, mundos eh, mejores en los libros. Exactamente, exactamente. <ríe> para sí. vivir. Y sobre todo ideales también. <ríe> <ríe> bueno, algunos me he encontrado yo, el último que me he terminado, no me ha dejado buen sabor de boca, pero... Bueno, decimos que hay que buscar mundos mejores en los libros porque el que tenemos pues no va bien, no va bien por la crisis y las consecuencias que esta pandemia nos está dejando. Exactamente, porque hoy viernes es día que se actualizan los datos, lo venimos haciendo desde hace un año, más de un año, los viernes. ...y se confirman lo que ya desde la semana pasada intuíamos... ...y es que estamos empezando la cuarta ola... ...aquí en Elche se había retrasado esa cuarta ola... ...mientras que estamos viendo como en otras partes del país... ...como en, en Euskadi o incluso en Madrid... ...que hoy mismo ha vuelto a cerrar 16 zonas de salud más... ...porque están elevados los casos... allí ...aquí se había retrasado un poco esa cuarta ola... ...de hecho la mesa interdepartamental... ...de la Comunidad Valenciana de Salud... Eh, ...ha decidido rebajar un poco las restricciones... ...porque los datos son buenos... ...pero que sean buenos los datos no significa que sean los mejores. De hecho, están creciendo el número de contagios en toda la comunidad valenciana y el CHE no es ajena a ello. Ahora mismo hay una incidencia de 38,28, es decir, Hemos una incidencia que es casi el doble de la que teníamos la semana pasada. Y es que eh, se han producido unos 30 nuevos casos del lunes al miércoles, 30 nuevos casos Que se suman a los casi 25 que se registraron la semana anterior, que se suman casi a los 15 que se registraron hace dos semanas y eso hace que la incidencia vaya subiendo. Es decir, se está multiplicando por dos el virus, eh, mientras que antes estaba reduciendo el número de contagios, ahora vuelve a crecer, además a un ritmo... Bastante alto, a un ritmo de que cada persona contagiada contagia a otras dos personas. Y de hecho lo vemos en los brotes sociales que ya se están produciendo. Hacía meses que no teníamos brotes en Elche, esta semana tenemos dos, uno de cuatro de origen laboral y otro de seis de origen social detectado identificado ayer por la consellería. Y no solamente aumenta el número de casos, también el de fallecidos, dos personas más. Y lo peor es que los hospitales vuelven poco a poco a llenarse de COVID. En el Hospital General, por ejemplo, que era uno de los sitios donde menos gente había, solo había una persona en la UCI y llegó a haber una persona solamente en planta. En la quinta planta del Hospital General se había aislado completamente una habitación porque solamente había un paciente. Ahora han vuelto a habilitarse más habitaciones. Toda la parte izquierda de la planta quinta se ha habilitado porque hay cinco personas ingresadas de una Cinco. Hemos pasado en solo una semana. El lunes había una persona, hoy hay cinco en planta a la que hay que sumar a la de la UCI. Mientras que en el hospital Vinalopó sigue habiendo una en UCI y tres en planta. En total en el municipio son diez las personas, dos de ellas en la UCI. Pero sigue siendo muy baja ese número de ingresos eh, por COVID en los hospitales y eso demuestra que eh, pode, pues se pueden relajar las restricciones, no nosotros. De hecho, Sino las restricciones, restricciones se han rebajado. Chimopuz anunció ayer por la noche que el toque de queda se mantiene a las 10, pero hasta esa hora van a poder estar abiertos los comercios y la hostelería. Saben que ahora la hostelería tenía que cerrar a las 6, los comercios a las 8. Ahora se alarga el horario hasta las 10 de la noche. Eh, en Twitter ya hay bastantes chistes diciendo que son unas restricciones de, del gato de, de Skinher, que que estás y no estás. Es decir, tú puedes estar hasta las 10 en un restaurante, pero a las 10 tienes que estar en tu casa porque eh, empieza el toque de queda. Sí. Se ha hecho para que sea la propia ciudadanía la que decida cuándo tiene que levantarse de la mesa de un local Reza. o cuándo tiene que salir de un centro comercial abierto hasta las 10 para volver a su casa antes de que comience el toque de queda. Los trabajadores sí que tendrán que hacerse salvoconductos para poder salir eh, más tarde del de toque de queda. Se mantiene el resto de restricciones, como el cierre perimetral, un máximo de seis por mesa y eh, dos núcleos de convivencia en espacios privados con mascarilla. Sí, está. hemos recogido la valoración al presidente de la Asociación de Hostelería de esta relajación de las restricciones. Dicen que bienvenida a la ampliación de los horarios es buena, pero aún así no pueden recuperar a todos los trabajadores que tienen en ERTES, porque tienen que ser, eh, seguir cerrando a las 10 de la noche. Y es un tanto agridulce porque los aforos que también habían pedido ampliar eh, los aforos en el interior de los negocios pues siguen siendo de un tercio, siguen estando muy limitados, no las terrazas que están ocupadas, que se pueden ocupar al 100%. Y hay que remarcar que estas medidas entran entran en vigor el lunes, el no lunes, hoy, el sino lunes, el lunes. Exactamente, hoy estamos todavía con las restricciones que conocimos la semana pasada, en las que puede haber un máximo de seis personas por mesa. Estas restricciones entran el lunes y hasta el 9 de mayo, día en el que si decae el estado de alarma y los datos en la Comunidad Valenciana siguen siendo buenos, posiblemente decaiga el cierre perimetral comunitario. Es decir, que se podrá salir y entrar de la uh -huh. Comunidad Valenciana sin ningún tipo de problema. Bien, pues estas serán las actualizaciones, han llegado, la tasa de incidencia como era de esperar ha crecido, pero sigue siendo la más baja del país, estamos en un 38 y la media valenciana es de un 40 y por eso Chimo Puig va a relajar las restricciones. ¿Y qué tenemos? qué tenemos de las previsiones informativas para esta jornada de viernes, Salva? Pues porque tenemos en... el book crossing ya, los libros liberados, Ahora enseguida hablamos del día del libro. Antes, una última eh, previsión, precisamente, también, y es que se está reactivando todo en IFA, se está volviendo a preparar, uh -huh. porque ah, sí, eh, se va a vacunar a partir del próximo lunes. Ya se está convocando a las personas menores de 60 años en, en IFA, en el recinto ferial de IFA, para poder empezar la vacunación. Eh, previsiblemente, mmm, desconocemos aún la vacuna, pero pre, pre, previsiblemente con Janssen, que saben que solamente es con una dosis. Mientras continúa la vacunación para el resto de la población mayor en los centros de salud. Y en cuanto a las actividades del Día del Libro, uh -huh. es verdad, hoy es el Día del Libro, ya saben que si van a las, las librerías, aparte de tener un 5% de descuento, que es el máximo que permite la ley, les van a regalar una rosa, se han liberado eh, centenares de libros por el casco urbano, no solamente por el centro, sino por los barrios y las pedanías. Mm, libros de la biblioteca con, que están plastificados para que eh, no haya ningún riesgo de contagio y luego, eh, llevan una pegatina el interior para indicar que es un libro del bootcruising, es decir, de, de poder eh, liberar esos libros para poder leerlos y luego volverlos a, a dejar en la calle para que la gente los siga leyendo. Y aparte se han puesto en marcha más actividades. A partir de hoy también entra un, eh, un, unos cheques para fomentar el, eh, las compras en el comercio de proximidad. Y a todo esto hay que sumarle una visita que está realizando ahora mismo el alcalde a las obras de la Ciudad Deportiva. Y como todos los viernes, pues tendremos, eh, pero en Ciudad Deportiva no, el polideportivo de Altavix, que no es lo mismo. ...y como todos los viernes tendremos junta de gobierno... ...en el que conoceremos pues lo que se ha aprobado... ...precisamente antes de llevarlo lo, al pleno del próximo lunes... ...que por cierto se va a celebrar por primera vez en el Bailón... ...con el Centro Cultural de Candalix... ...para que puedan estar todos los concejales. Lo cierto es que hay muchos frentes abiertos... ...en una jornada como la de hoy... ...también se reabre el Centro her Hernandiano... ...que llevaba años cerrado... ...y se reabre a la literatura... Al, ...a acercar el mundo de la cultura a los ciudadanos, un centro hernambiano donde se van a realizar presentaciones de libros y además, además tenemos actuaciones musicales, en fin, eh, que la cultura sigue viva y las restricciones a partir del lunes también tienen que ver con las actividades culturales porque se amplían los aforos hasta el 75% y de las ceremonias y celebraciones se quedan los aforos, también se amplían y se quedan al 50%. También es importante decirlo porque nos acercamos ya a las comuniones, salva. Muchísimas gracias eh, y a la una volvemos a, a escuchar a Marga García y Ana López, las escucharemos para volver otra vez a recoger las noticias de esta jornada del viernes 23 de abril. Salva, ¿ahora te vas a la redacción o a comprarte el libro? <risa> no a la redacción, al comprar el libro diremos esta, esta... Hay que aprovechar, hay que aprovechar y comprar ese libro y buscar esa rosa. Gracias. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. Aunque el empate in extremis del Valladolid dejó un sabor de boca muy amargo en el Elche Club de Fútbol, que sigue en zona de descenso, los blanquiverdes ya solo tienen puestas las miras en el partido mañana frente al Levante. Una victoria podría hacer cambiar la situación clasificatoria y sobre todo anímica, que está sin duda muy baja tras ese nuevo tropezón en el Estadio Martínez Valero. Y es que al Elche le quedan seis balas mientras sigue en descenso. Los ilicitanos tienen que jugar mañana contra el Levante, luego recibir al Atlético de Madrid, viajar a la Real Sociedad, recibir al Alavés, en el penúltimo partido jugar en el Carranza para terminar en el Martínez Valero frente al Atleti de Bilbao. Fran Escribá, técnico del Elche, considera que todavía hay opciones reales de permanencia. Sinceramente sí, y no lo digo, y de verdad es lógico, no creo que hubiese ningún entrenador... ...que dijera aquí, no, evidentemente no vamos a poder... ...todos, eh, primero hay que decirlo... ...pero además yo lo digo desde el convencimiento... ...dije cuando llegué y, lo he, y creo que, no, que nadie puede decir que, que he dicho cosas diferentes... ...en estas semanas, incluso en, lo, en los momentos en los que ganamos... ...que iba a ser muy difícil... ...que raro sería llegar a la última o penúltima jornada con todo hecho... ...porque será muy difícil... ...y que los puntos de la salvación están en cualquier lado... ...lógicamente los de hoy duelen pero de repente puedes ganar perfectamente al eh, Levante porque lo puedes, lo puedes ganar el partido. Hemos ganado equipos incluso eh, como el Sevilla o empatar con el Betis. Podemos ganar esos puntos y verlo de otra forma. Al final es cuando sumas dentro de la situación o cómo se ha sumado, creo que aún así tenemos que ser optimistas y positivos. Lo malo es hacer un gran partido y perder, pero hacer un partido de estos que aunque merezcas ganar, bueno, al final empatas, bueno, pensemos que ese punto pues a lo mejor es el que, luego, el que luego nos va a ayudar a salvarnos. Entonces, sigo siendo muy positivo, confío en la plantilla y confío en que lo vamos a sacar. Pues eh, mañana hay que poner toda la carne en el asador ante el Levante, un equipo que ya ha hecho los deberes en la Liga con la permanencia conseguida. Gonzalo Verdú, Peremilla, Rigoni y Guido Carrillo serán baja los tres primeros por sanción. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos esta ronda de noticias con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para este fin de semana Vicente Bordonado. El Tiempo. En Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai mal buen día con el avance de una pequeña dorsal anticiclónica la jornada estará marcada por una relativa estabilidad atmosférica y para este fin de semana estaremos en el sector menos activo de la borrasca lola anexada a un embolsamiento de aire frío en altura dana o gota fría durante esta madrugada paso de nubosidad y temperaturas bastante homogéneas en todo el territorio aquí en la ciudad en la estación meteorológica de tela las temperaturas nocturnas no han bajado de los 13 grados en buena parte del territorio hemos alcanzado valores que han rondado los 12-13 grados en Santa Pola una mínima en torno a los 15 grados para esta mañana apertura de claros intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto aunque a primeras horas veremos algunos intervalos de nubosidad de tipo bajo viento en calma por la tarde alternancia de nubes y claros viento puntualmente moderado de componente este en rachas que podrían superar los 50 km por hora y hoy alcanzaremos temperaturas similares las de ayer máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 18 grados en buena parte del territorio no pasaremos de los 18 19 grados mañana sábado alternancia de nubes y claros como mucho se podría escapar alguna gota es muy poco probable temperaturas en ligero ascenso máximas en torno a los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados el domingo ambiente soleado intervalos muy puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto temperaturas al alza máximas en torno a los 22 grados eso sí el protagonista del fin de semana será el viento de levante con rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora sobre todo en la franja litoral y comenzaremos la semana que viene de nuevo con inestabilidad atmosférica paso de nubosidad y algunas precipitaciones de carácter débil de poca entidad hasta luego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 Shall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 37 09 15 -13.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 el mundo un rincón de paz Cruzando el cielo y el mar Y hallar horizontes sin fin Para amar Vamos a partir En el carro de nuestra ilusión Abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir. La tierra, la tierra, la tierra, no tiene ya fronteras. La tierra, la tierra, y mientras noche y día. La tierra, la tierra, nos une para siempre. La tierra, la tierra, donde nace el sol. Yo quisiera ofrecerte a ti La tierra labrada por mí, El trigo que brota feliz Y que nos dará La felicidad La tierra, la tierra, la tierra No tiene hechas fronteras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 tenace el sol yo quisiera ofrecerte a ti la tierra labora por mí el trigo que brota feliz y que nos da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 Pues después de oír a Rafael en la canción La Tierra, vamos a escuchar ahora a la cantante vasca Maren en el, el single que acaba de lanzar. Tan fuertes, tan verdes. Debería ser. pueden pedalear creo que empiezo a atrás más de la cuenta las voces me alejan. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso 10 y 42 minutos de la mañana y estamos ya en la recta final y hablamos de cine, porque el director Manuel Gutiérrez Aragón, autor de películas como Demonios en el Jardín, Habla Mudita o El Quijote, va a realizar una película documental del Misterio junto al destacado también cineasta ilicitano Pablo Más, quien además dirige la cátedra institucional del Misterio en la Universidad Miguel Hernández. En 2001 ya trabajaron juntos en el rodaje de la película de Don Quijote y... 20 años después se vuelven a juntar para codirigir este largometraje sobre la cesta. Pues para conocer más detalles del proyecto tenemos con nosotros a Pablo Mas, quien además ha trabajado con otros directores también premiados, porque Gutiérrez Aragón está premiado en todos los festivales internacionales, tiene el Goya, el Oso de Berlín, las Conchas de Oro, tiene más de una de San Sebastián. Muy buenos días, Pablo, más... Eh... Hola, hola, buenos días, Rosmary ¿cómo estáis? ¿Es casualidad trabajar con los mejores? Eh, pues a veces sí, estas cosas tampoco oh. se saben. El, cine, el mundo del cine... Eh... Eh, afortunado o desafortunadamente, no es muy grande, y, y, y bueno, en el momento en el que entras un poco en el, en el circuito profesional, pues, pues es fácil coincidir con gente eh, eh, pues que, que, que son verdaderos artistas y que han hecho cosas grandes. Luego, además, es que eh, nunca sabes con quién vas a trabajar que luego el día de mañana eh, sea un gran director, ¿no? Entonces... Eh, Tampoco, eh, estos son eh, Manolo, es uno de los grandes del cine, eso sí, es, es un grande del cine mucho antes de, de yo siquiera plantearme, eh, plantearme dedicarme al cine y al final es un, un honor trabajar con él. Pero cualquiera de los cineastas y de los directores eh, con los que pueda uno coincidir. O no, o no coincidir, pienso en, en nuestro cineasta Chema García Ibarra, pues para mí ya es, y en breve yo creo que más que reconocido, es uno de los, de los grandes cineastas de este país. Entonces, al final, bueno, no es un mundo tan grande eh, de, de personas y, y yo creo que hay gente muy válida, que cada vez en, en España hay gente más válida. Así que que, que todos que es, que es fácil coincidir con grandes porque todo el mundo tiene el potencial. Bueno, eh, además de haber trabajado con grandes, acabas de decir que Gutiérrez Aragón es Manolo, Eso significa que también hay amistad. Es tu Manolo. Eso, <risa> igual, igual, igual se me ha colado, sí. No, pero eso significa eh, que gracias a esa amistad, eh, más que por el trabajo, ¿lo has convencido para hacer el documental sobre el misterio o él ya estaba obsesionado con nuestra festa? Bueno, yo, yo cuando lo conozco en el, en el año 2001, eh, eh, ahí, ahí sí que surge, además de que mi trabajo estaba cerca del, del director en el rodaje... Yo, eh, estaba en, en producción, pero, pero mi lugar físicamente era estar justo en el sede de rodaje, viendo las necesidades que pudiese haber eh, para, para en, en cada momento en el, en el rodaje, pues me hacía estar cerca, cerca de ellos y más o menos ahí entablamos una amistad. Ya cuando coincidió que yo encima eh, eh, participaba en el misterio de Elche, eh, pues ahí sur, surgió, él, él lo había visto una vez, él lo había... Eh, emocionado mucho y, y, bueno, yo como buen ilicitano que eh, creo que todos estamos obligados a ser embajadores de, de, de nuestra tierra, pues desde entonces eh, lo invité inmediatamente después de, al año siguiente de, de terminar el, el Quijote y desde entonces eh, prácticamente ha venido todos los años pares en la representación de noviembre eh, a, a ver el misterio Entonces, ambos, es verdad que muchas veces nos hemos preguntado si se puede hacer una película sobre, sobre el Misteri. De eso, Gutiérrez eh, Aragón siempre pensaba que Que, ...que no... Y, ...y yo también lo pienso... ...es decir, yo pienso que una película sobre el misterio... ...no es el misterio... ...el misterio no se puede llevar al cine... ...la representación del misterio de Elche ...hay que verla en Santa María... Eh, porque hay muchos elementos y sobre todo por, por el punto de vista porque, porque al final no deja de ser una representación teatral un, un, un, un drama litúrgico y la liturgia es esa puesta en escena eh, más parecida al teatro, un teatro de la Edad Media eh, y eso es, eso es difícil de llevar al cine. Ahora bien, lo que nosotros hacemos en Elche eh, es la fiesta y la fiesta son muchas cosas alrededor de, de, de, de la propia representación del misterio y la fiesta yo creo que en Elche no termina nunca porque es, es de alguna forma está presente siempre ¿no? yo creo que no hay día en el que alguien no pase por algo que tiene forma de mangrana por algo que no pero además eh, el, el, lo que se conoce como la familia de la cesta todos aquellos que quieren participar o que aportan algo eh, eh, a la cesta están todo el año implicados no solo el patronato y no solo los, no solo los, los, los cantores y la capilla del misterio en sus ensayos eh, eh, al final el, los sastres están en contacto entre ellos hay grupos de whatsapp a los que he tenido acceso en los que no para de hablarse y decir la festa, es algo eh, que hacen personas. Y en el momento en el que la festa es algo que un grupo de personas realiza, entonces es cuando aparece la posibilidad de poder hacer una película. Porque, y, y, y eso es lo que, la, lo que esta película pretende contar. Evidentemente vamos a retratar y vamos a grabar la representación del misterio, pero el documental lo que pretende contar es nada más y nada menos retratar eh, poner la cámara en el año 2022, en el siglo XXI, en el momento en el que nos encontramos ahora como ciudad, como sociedad, con los problemas eh, nacionales, internacionales, sociales, que nos afectan ver cómo un grupo de personas que son muy diferentes, muy dispares de ideologías distintas, de creencias eh, distintas, eh, de, de, de trabajos distintos, de forma de ser distintas, cómo es capaz de unirse eh, alrededor de una obra de teatro para mantener algo que no es que les una a ellos, sino que une a una ciudad entera, que identifica a una ciudad entera desde hace 500 años. Y ahí es donde, donde, donde yo creo que hay una película, donde escribí un guión y donde hablé con Manuel Gutiérrez Aragón y dijo, esta película pues hay que hacerla y la, y la vamos a hacer. ¿no? Y eh, ahí es libro. donde está la historia. Ah, pues lo que estás contando es el espíritu, eh, con, eh, con el, eh, el mismo espíritu que, que llevó a cabo Udi Laváez en, eh, en su documental del Misterio. Bueno, yo creo, que, yo creo que son películas que tienen, que tienen o que pueden tener algo en común. No, lo primero que tienen en común, evidentemente, es que son las dos producciones cinematográficas eh, documentales al respecto del misterio. Es decir, se han hecho cosas y yo mismo he hecho otras, otras, otras cosas pero que no han sido propiamente películas de cine, han estado pensadas o bien para la televisión, o bien para ser para eh, vídeos didácticos divulgativos sobre lo que hacemos eh, y que todo está muy bien, pero como producciones cinematográficas, pues hoy por hoy está esta producción de 1977 y, y, y esta que estamos, que estamos planteando ahora. Entonces ese es el primer punto en, en común. Luego las circunstancias es que son muy diferentes, es decir, las dos son películas documentales con cierta ambición, eh, la película que hizo Woody, en su momento eh, tuvo un presupuesto muchísimo mayor del que nosotros va, eh, planteamos ahora, eh, pero también es verdad que aquello había que rodarlo en celuloide que detrás de cada cámara de 16 milímetros tiene que haber tres personas porque una tiene que cambiar el rollo cada diez minutos. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que aquella producción fuese eh, muchísimo más cara, no más cara, sino muchísimo más, más cara de lo que nosotros eh, pretendemos hacer ahora. Pero las circunstancias son distintas por varios motivos. El, el eh, Che de 1977 no es el Che de 2021. La película ya desde ese punto de vista va a ser distinta. Y el propio Misteri, no es el mismo, igual que en el del 77 pues no fue el mismo que el de los años 40 después de la, de la guerra civil el misteri siempre se ha ido adaptando y aunque la representación sea similar, el misteri pues bueno, de entrada en 1977 no éramos patrimonio de la humanidad y ahora somos patrimonio de la humanidad. Eh, ahora hay una ley eh, que, que, que gestiona y que lega, le, legisla eh, el misterio como un bien eh, no solo de los ilicitanos, sino de todos los valencianos y el patrimonio de la humanidad pues hace que, que sea y que haya unos objetivos siempre eh, a, otros, a, otro, a otro nivel. ¿no? Pero además, Gudi ...fue una cineasta belga, estupenda, con una visión eh, mágica de las, de las cosas... ...que yo creo que todos los que hemos tenido oportunidad de conocerla... Eh, ...pues es una persona que, que marca mucho... Eh, ...pero Gudi era una persona de fuera... ...que visitando un día una ciudad del Mediterráneo eh, español... ...que fue Elche, vio algo que quiso contar al mundo... ...y yo creo que eh, eso cambia un poco con la visión que vamos a hacer ahora... ...primero porque estoy yo detrás, de que soy un visitano... ...es decir, yo creo que esta película se va a contar más desde Elche que desde fuera eh, y por lo tanto pues hay ciertos temas, ciertas cierta facilidades de, de ser cercano a esa familia de, de la festa que hace que el punto de vista sea un poco diferente. Y luego además se suma que Manuel Gutiérrez Aragón lleva 20 años con cierta regularidad conociendo el misterio, hablando conmigo, presentándole a gente, de manera que yo creo que ahí sí que va a haber una, una diferencia desde el punto de vista desde donde se cuenta eh, la película, sin ser, yo creo, comparables. Porque la producción es distinta, los presupuestos son distintos, eh, la época de la producción es distinta y el propio misterio, yo creo que en, en cierto aspecto eh, también. también ha cambiado. Y, y... y nunca hablaremos de si a mejor o a peor, porque el misterio nunca cambia a mejor o a peor. Es y, decir, el y, o, claro. o cambia o se adapta. O desaparece, ¿no? Y esa capacidad de adaptación es la que ha hecho que 500 años después eh, sigamos celebrando la festa en el... y, y también es distinto el punto de vista. Ya estoy eh, deseando ver eh, cómo vas a presentarnos el misterio, como ilicitano. <risa> Esto es una gran responsabilidad, Pablo. ¿A quién los protagonistas de la película van a ser entonces el maestre de capella, los cantores, los niños, las astresas... Eh, todos los eh, lo que conforma o lo que decimos la gran familia de la fiesta o también el vecino y las calles absolutamente el elche el lo hacemos todos no eh, y por lo tanto si elche somos todos el misteri que es un reflejo de nuestra sociedad de una u otra forma también lo hacemos todos pero es verdad que la ciudad Decía que no es igual que, que en el año eh, 77. Demográficamente no es igual que el año 77, pero es que el 77 no es igual que, que 30 años antes. Ahora tenemos una ciudad muy grande, eh, con universidades cuando no había universidades hace eh, relativamente poco tiempo, con gente muy formada, con ambiciones, con gente que se va afuera a trabajar, pero que no quiere estar desvinculada de la festa, eh, y un gran etcétera. ¿no? Entonces, evidentemente, el, el misterio es, y la festa son poliédricos, eh, sí, sí. puntos de vista hay tantos como ilicitanos, no vamos a poder contar todos, se trata de encontrar eh, los más representativos, aquellos con los que todos de una u otra forma nos podamos identificar con alguno para descubrir cosas de otra gente que siendo diferente a cómo soy yo, también son cesta. Y eso es do donde, donde aparecerá Esa, esa magia que tenemos, pero no en esta ciudad, en cualquier lugar en el que haya, en el que haya una fiesta, ¿no? Por eso, por eso creo que hay película, porque cualquier eh, espectador que la vea, pues descubrirá la fiesta de Elche, pero en el fondo podrá compararlo con las propias fiestas de su pueblo, porque al final es, un, es una historia universal, ¿no? La de un grupo de personas que se reúne eh, con otras que son diferentes a ellas, simplemente para recordarse de dónde viene, dónde está y probablemente a, a, a dónde va. ¿no? Y esas son las, las cosas que tienen las fiestas de los, de los pueblos como punto de encuentro y como pequeño parón a lo largo de la vida cotidiana del año eh, que nos permite eh, recordarnos y, y ser nosotros mismos, ¿no? en nuestra esencia desde la infancia hasta, hasta nuestra vejez. Pues se presenta un trabajo quijotesco y, y, también, y también por, por eh, el momento en que lo propones, de dónde habéis sacado el dinero y cuándo empezáis. Bueno, eh, nosotros presentamos las, las ayudas en dos ocasiones. Nos presentamos a las ayudas del, del Instituto Valenciano de Cultura de la, de la Generalitat. El guión en, en todo momento fue, fue bien valorado pero son muchos los motivos por los que, por los que consigues puntuación para, para obtener las ayudas, ¿no? Y en esta ocasión eh, sí que lo, lo hemos obtenido. Hemos ten, obtenido una parte importante de la, de la financiación y, y fundamentalmente eh, eh, la primera, ¿no? Al final las producciones salen cuando puedes empezar a trabajar en ellas y a partir de ahí poder seguir financiando eh, eh, el proyecto. Eh, Carrecina es un arte, pero es un arte industrial. Al final es, es un poco la faena del, del oficial que nos que nos dedicamos los cineastas. Si fuésemos pintores, pues tendríamos un cuadro, tendríamos pinturas, eh, haríamos nuestra obra y luego se trataría de venderla. Aquí no. Aquí hay que financiarla y conseguir venderla antes incluso de poder hacerla. Eh, porque, porque es mucha la gente implicada, porque son eh, para grabar el misterio con la visión que, que queremos contar el misterio pues harán falta muchas cámaras porque queremos diferenciar lo que es el día 14 y el día 15 de un ensayo general. Por lo tanto, no vamos a dejar de, no, no vamos a dejar de tratar algo poco manipulable que además nuestra claro. idea es, es poner la cámara y ver qué ocurre en esta ciudad y que sea el espectador el que saque sus conclusiones al respecto de lo que ha visto. De opinión, pero, no es un documental de opinión. Pero de, pero de momento tenéis el, el principal obstáculo, es que no hay representaciones, ¿cuándo podrá salir? Pues sí, el... sí, Nada, pues en, el, en, el, en el momento en el que salió la subvención, la primera llamada, eh, yo creo que la primera, eh, con, con Manuel, la primera eh, palabra fue enhorabuena, Y la segunda fase que yo pronuncié fue, indudablemente, lo planteamos para agosto de 2022. Es decir, en 2021 no lo hemos llegado a plantear en ningún momento, tampoco sabemos si va a haber o no va a haber representación, pero sí que vemos que la representación no sería exactamente igual, eh, por, por, por las medidas de seguridad, evidentemente. Ojalá en 2022 eh, eh, todo sea como fue, eh, ojalá, o que sea con una nueva normalidad pero que nos refleje la fiesta tal y como, y como siempre ha sido, eh pero no obstante es el momento en el que nos ha tocado eh, rodarlo, recuerdo la película de Woody cuando salen en, en, en la Plaza de la Merced eh, tirando carretillas, eh, sí, ahora sí. hay menos carretillas que había en su momento, sí. eh, eh, quiero decir, es decir, es el momento que nos ha tocado retratar, es este, y el COVID no lo, vamos, no lo vamos a poder evitar, es algo que nos ha ocurrido, será la película que se hizo en estos años y es una circunstancia más eh, eh, de, la, de la que hay. ¿no? Si a eso sumamos que sin saber lo que va a ocurrir en 2021, en agosto de 2022, sea eh, pues una de las primeras, a lo mejor la segunda. No, no sé lo que se va a decidir en 2021 eh, desde el punto de, la, de vista de las representaciones, pero yo te diría que si en agosto de 2022 todo va bien y hay representaciones, la emoción y la necesidad de la ciudad por participar en ese, en ese momento va a ser muy grande, porque venimos de un, de un parón. ...y de un parón que ha sido duro... ...entonces yo, yo creo que ese reencuentro... ...que hacen las personas consigo mismo... ...en las fiestas... Eh, eh, ...pues en ese momento será... Eh cargado de muchísima intensidad y poder poner la cámara y grabarlo pues a lo mejor no es un misterio común o no es un misterio más es un misterio pero es el que hemos retratado y, y fíjate que pienso que puede sí tener muchísima muchísima intensidad y muchísima emoción ¿no? desde luego eh, esperamos a emocionarnos eh, ya eh, escuchando estos sonidos gracias Pablo más por ese trabajo y por la subvención conseguida a vosotros Pues con el abanico, hoy ponemos el punto final. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Ahora viene Rosa Lucas.